Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar Alonso. Son las tres nueve en punto de la mañana y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este jueves 13 de mayo. Se acerca el fin de semana el primero sin cierre perimetral... ...y ayer la consellera de Justicia, Gabriela Bravo... ...pidió a los alcaldes de municipios turísticos... ...que convoquen las juntas locales de seguridad... ...para ese control y vigilancia... ...del cumplimiento de las restricciones anti-covid... ...como el toque de queda que sí existe... ...en nuestra comunidad valenciana... ...por parte de los visitantes que puedan venir... ...este fin de semana... ...la consellera considera urgente y necesario... ...que se monten los dispositivos especiales de seguridad... ...y es por ello que se refuerza ese dispositivo... ...este fin de semana en Elche... ...que hoy a mediodía va a presentar el alcalde... ...el concejal de seguridad y los responsables... ...de la policía local y nacional... ...escuchamos a la consellera. Es imprescindible la celebración de esas juntas... ...para determinar cuáles son esos puntos... ...y además... Montar el dispositivo policial necesario. Saben los ayuntamientos que van a contar con el apoyo de la Generalitat. La policía escrita estará apoyando a las principales poblaciones que así lo necesiten, pero también Policía Nacional y Guardia Civil, tal y como ha manifestado la delegada de gobierno, van a reforzar sus dispositivos este fin de semana. De ahí la importancia de esas juntas locales de seguridad que van a permitir la coordinación y organización de los efectos. Pues de ese dispositivo hablaremos en la ronda de noticias. La tasa de incidencia de Elche es muy baja. La de la comunidad valenciana también lo es. Y es por ello que desde el gobierno valenciano no se quiere echar a perder el sacrificio de todos los valencianos que hemos hecho para reducir los contagios por parte de quienes vengan ahora a la comunidad con la intención... ...de no cumplir las normas para evitar los contagios. Hoy en nuestro programa La Glorieta hablaremos en unos minutos... ...con la presidenta de la Patronal Valenciana de Calzado, Marian Cano... ...con motivo de esa reunión que mantuvo este lunes con la ministra de Industria... ...para evitar el incremento de los aranceles... ...a las exportaciones de Estados Unidos... ...seguiremos en el programa... ...entrevistando a la responsable de la Asociación de Familiares... ...que trabajan por la dignidad de los mayores en residencias... ...Ester Pascual, con motivo... ...de la primera plataforma de ámbito estatal... ...que se ha creado para mejorar ese sistema residencial... ...tras sufrir las carencias del mismo durante esta pandemia... ...y acabaremos el programa con el rincón gastronómico de Manoli Guilaver, con Nieves Gil, la propietaria del Fogón y Licitano, que está de aniversario porque su empresa cumple 25 años de trabajo en elche Estos son los contenidos de un programa que comienza con la música de dos periodistas, dos amigos que se unieron en 2017 para la crítica social con mucho humor y un toque de libertad de expresión. andas por la mañana, que has apagado las 30 alarmas, joven, la chanqueta pilla celbocata, que receta per carne rebozada, que vas pal medio tren güela cuadra, que peste primate venió una arcada, con la terrosa te oras pastada, es la tarjeta de la gente fumigada, entras al curro cara amargada. Las ocho horas te dejan latia, la subcontrata que mal te paga, te gustaría ser ministra o abogada. Ocho horas quedan por delante, ocho horas tendrás que currar. Todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, todos los días lo mismo. Ay todo lo que días igual. Todos los días lo mismo. Todo lo días lo mismo. Todo lo días lo mismo. Ay todo lo que días igual. Te vas al váter, miras el móvil, tú pierdes tiempo y a ti te pagan. Envías WhatsApps, quedas para luego que hoy te lías, que no te escapas. ¡Que no te escapas! Son de los pingos cerca y tu boli te has acabado la puta jornada, se te ha cambiado hasta la cara y antes de irte echas la última miada lleva 6 cañas ya estás liada. Que si los martes más preocupada, que viene el Juan Ra, que esto se alarga. Ya estás pensando en una excusa pa' mañana. Venga, vamos a pensar que le decimos a la jefa. ¿Que ¿Qué, qué le digo? ¡Que no estoy fino! ¿Qué excusa pongo, dime, mi amigo? Que está muy mala, que está pa' cama. No se lo envíes de madrugada. Estefany, hola, guapa. Oye, perdona, mira, que no voy a poder mañana, ¿eh? Que tengo, tengo unos colores panete. Ay, anda, ¿cómo va a ser eso? Borráseme. Ay, ay, sí, borro, borro. Estefany, guapa. 101.4, Tele-Elx, Radio Marca.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 Pues pasan siete minutos de las 9 de la mañana y seguimos con más música. David Otero ha lanzado de nuevo algunos de sus temas con colaboraciones de otros artistas. Acaba de sacar Corazón malherido con eh, la colaboración de Adele. Quise engañarte, quise hacer trampas Perdí mi miedo a todos tus fantasmas Cambié de golpe todas las cartas Dispara ahora que luego me levantas Estoy ardiendo bajo la tierra No veo el cielo y tampoco las estrellas Y el diablo canta y busca su presa, Y yo me meto Te va buscar i agatzar-te a buscar A rescatarte Vendí mi alma Para recuperarte Dentro de poco Saldrá la luna Le grito al alba Y al dios de la fortuna Así Que no se pierda Tanta esperanza el caído Te clavaré mi lanza Y el diablo canta Y busca su presa. Y yo me meto Debajo de la mesa Y agáxate a buscarme a buscarme, y agáchate a buscarme, y agáchate a buscarme Mi corazón malherido No se arrepientes si puede estar contigo Por estamos perdidos Soy sincera, nunca te quise hacer sufrir. Lo que quiero es solo verte por aquí. Y vuelve por aquí. Oh. Quisiera levarte, coge y arrastrarte, viví aquella noche. Oh. Quisiera levarte, coge y arrastrarte, viví aquella noche. Sin que te haga sol. Mi corazón me ha herido No se arrepientes si puedes estar contigo Por no los es que estamos perdidos Por no los es que falta y por los que han perdido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 restaurantes y el ocio infantil Masto. a tu nuevo destino. Próxima parada, Lalju Destino Oasis. Descúbrelo en cecelalju.com. La Glorieta con Rosemary Alonso. Pues del corazón malherido de David Torero nos vamos al corazón roto de Bonnie Tyler esa polifacética, cantante galesa, compositora, empresaria y además es filántropa activa en la música destacó por su voz ronca y por temas como este It's canción que la convirtió en una auténtica estrella internacional It's Harry, Nothing but a Harry Hit you when it's too late Hit you when you're down It's our phones game Nothing but Until your arms break Then you let you down It ain't right with love to share When you find he doesn't care for you It ain't wise to need someone As much as I depend on you a heartache Nothing but a heartache Hits you when it's too late Hits you when you're down It's a foolish game Nothing but a foolish game Standing in the cold rain Feeling like a cloud It ain't right with love to share When you find it doesn't For you It ain't why you don't need someone As much as I depend on you Oh, it's a heartache. Nothing but a heartache Love until you're always great Then he lets you down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 101.4, Tele-Elx, Radio Marca. La Glorieta, con Rosemary Alonso. 9 y 17 minutos de la mañana y comenzamos la primera de las entrevistas hablando del sector del calzado porque expuso el pasado lunes a la ministra de Industria, Reyes Maroto, la urgencia de resolver la crisis del mercado estadounidense con la suspensión del incremento de los aranceles a las exportaciones de calzado español en represalia por la tasa Google que España quiere imponer a las grandes compañías tecnológicas norteamericanas. Tras la reunión con la ministra, esta aseguró que no habrá incremento de aranceles y por ello, hoy, cuatro días después, queremos saber si ese anuncio de la ministra avanza o no y por eso tenemos con nosotros a la presidenta de la patronal valenciana y también a la presidenta de la federación de industriales del calzado de españa marian cano muy buenos días marian muy buenos días eh, lo que les dijo la ministra no va a ver eh, eh, parece que no va a haber eh, incremento de los aranceles ¿Cómo está ese anuncio avanza o no Bueno, efectivamente, la ministra lo que nos trasladó fueron las conversaciones bilaterales que está teniendo con sus homólogos en Estados Unidos eh, y, bueno, eh, y ella traslado pues, lo que en esas conversaciones eh, se puede decir. Eh, no obstante, nosotros, nuestra inquietud principal es eh, que nuestros clientes americanos eh, ganen en certidumbre, ¿no? Y esto es algo que necesitamos porque si no, no van a activar esos pedidos que paralizaron. Eh, a principios de abril y que son los que necesitan las empresas para continuar con su, con su trabajo ¿no? y esto es cierto que, que evidentemente de un anuncio eh, si no es un anuncio del gobierno americano en ese sentido que sea que es quien puede decir que, que del resultado de la investigación no se va a seguir no se van a aplicar los aranceles o un gobierno de un anuncio de nuestro gobierno indicando que también va a suspender o paralizar los impuestos a las sociedades digitales, pues esa incertidumbre no termina de despejarse en de nuestros clientes, ¿no? Y eso fue lo que lo que le trasladamos y en lo que insistimos en la reunión que mantuvimos con, con la con la ministra. O sea, cuatro días después la pregunta es, ¿siguen los pedidos paralizados para exportar a Estados Unidos? Sí, la realidad es esa. La realidad es que aquellos pedidos que estaban paralizados no han sido activados y, y por eso le trasladamos, le hablamos a la ministra que cuando iniciamos todo, eh, bueno, pues los contactos con ellos en el ministerio y empezamos a trasladar el problema, pues estábamos con una cuenta atrás de 60 días. En la semana, esta semana cuando nos hemos reunido con ella ya hablábamos de 30 días y bueno, yo creo que la ministra esto sí que entendió la urgencia y nos dijo que a lo largo de esta semana bueno pues iban a intensificar las acciones y ver qué, qué, qué pronunciamiento podía solicitar al gobierno americano o por su parte de nuestro gobierno puede ser trabajar en esa en la posibilidad de establecer una disposición transitoria en el reglamento de los impuestos a, a las tasas digitales que paralizase la liquidación pues de momento están ustedes esperando, pero con la cuenta atrás en marcha eh, marian y ¿Hay otro problema que ya está solucionado, el de eh, las ayudas a la solvencia? ¿Están ya usted ustedes incluidos en esa lista? Bueno, sí. La verdad que hace cuando salieron las, el decreto de ayudas a la solvencia, inmediatamente nos movilizamos. La patronal FICE y las eh, patronales eh, autonómicas inmediatamente nos movilizamos porque era era necesario. En estos momentos, el principal problema que tienen nuestras empresas es sobrevivir a los meses que todavía nos quedan por delante, que van a ser muy difíciles. Eh, en este sentido, no podíamos entender que no estuviéramos en ese decreto. Y, bueno, fruto de las gestiones eh, que hemos ido haciendo desde la Federación y desde AVECAL, pues, finalmente, como tú muy bien dices, eh, bueno, se ha publicado ya el decreto también en eh, tenedita valenciana y se recoge la posibilidad de que las empresas que cumplan los requisitos establecidos por el gobierno central puedan acceder a esas ayudas a la solvencia que como te decía son vitales para el sector están accediendo las empresas zapateras a esas ayudas le consta o están ustedes ayudantes como patronal a, a cumplir esos requisitos o a tramitar es a la tramitación como está yendo Bueno, la publicación eh, creo es de hoy que todavía no, no y no sé, estamos leyendo el decreto estudiándolo desde, desde a becal todavía no sé si el plazo es abierto o si es última mañana eso lo tengo que confirmar pero por supuesto que como patronal pues vamos a informar a nuestros asociados inmediatamente de los requisitos que, que son requisitos eh, que dependen de la situación económica de cada empresa de cómo ha evolucionado su facturación en 2020 con respecto a 2019, y nosotros, en la, claro, que vamos a apoyar a nuestras empresas en esa tramitación. Aquellas que estén en condición de partida de poder solicitarla, porque, bueno, como como se ha publicado tantas veces en prensa, pues exige eh, el poder eh, concurrir a esas ayudas, exige que el descenso de la facturación de 2020 con respecto a 2019 sea superior a un 30%, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un primer requisito, más que los otros que deben de cumplir bueno eh, de eso vamos a hablar de cómo está eh, la industria del calzado lo hemos dicho en varias ocasiones ustedes quieren sobrevivir eso significa que la situación actual con este descenso del consumo aparte de los problemas que tenían con el descenso del consumo en el mercado en todos los mercados eh, cuál es el descenso de las ventas supongo que será importante y, y con Apenas ferias internacionales eh, que sirvan para vender los productos fuera, ¿cómo está eh, sobreviviendo este sector? Bueno, yo creo que tú has, has mencionado la clave ¿no? de, de la dureza de esta situación que estamos viviendo, ¿no? que es el descenso en el consumo de moda. Y es, y es un descenso que, a diferencia de en otras crisis, que a lo mejor, eh, eh, bueno, pues eh, en la última crisis del 2008 el sector, eh, bueno, pasó por esa crisis con mucha tranquilidad porque el decrecimiento en el mercado nacional, pues lo compensó creciendo a, a nivel de mercados exteriores. Pero en este caso es una, una situación que ha afectado a todo el mundo. Y que el consumo de moda con las limitaciones a la vida social, pues es que es una realidad, ha bajado en torno a un 40%. ¿Cómo lo están sufriendo nuestras empresas? Pues eh, con descensos eh, en el 2020 que iban en torno a, pues de, dependiendo un poco del posicionamiento de la marca o, bueno, pues cómo, podían, cómo habían podido trabajar con sus clientes, pues está en torno al, entre el 30 y el 40%, ese descenso de actividad. Pero también eh, tengo que, que decir, porque en estas semanas que hemos estado hablando con ellos en el decreto de las ayudas, que su gran preocupación es el descenso que viene sufriendo también además en el 2021 y que vamos a continuar sufriendo, porque son conocedores de cuál es la situación de ese comercio, ese comercio que es nuestro cliente principal, comercio minorista, que ha tenido sus, sus instalaciones cerradas, que no ha podido atender al cliente durante eh, gran parte de las temporadas, Y, por tanto, eh, para, para nosotros era clave que ahora se vuelva a recuperar la normalidad, se recupere normalidad, que la vida social se incremente y que puedan vender el stock que han tenido que acumular en sus instalaciones. Eh, te digo que es clave porque, bueno, ahora en septiembre esperemos que se puedan reactivar las ferias y dependiendo de cómo hayan podido vender ahora, la primavera ya sabemos que ha sido difícil la venta, de cómo hayan podido vender las colecciones de verano, pues se verá el resultado en esa feria. Entonces el sector tiene claro que hasta 2022 vamos a seguir con, con una actividad bajo mínimos y por eso hablábamos de que necesitan, eh, llevamos ya muchos meses en esta situación y bueno pues hay empresas que ese, ese balón de oxígeno que tenían pues poco a poco lo han ido consumiendo ¿no? y quedan meses todavía por delante complicados. Pues con este panorama los trabajadores siguen estando en el ERTE la mayoría de la industria del calzado Bueno, a nosotros eh, nos caracteriza y además ha sido clave para, para la supervivencia de nuestra industria que que bueno que somos un sector que utilizamos la figura de los hijos discontinuos, porque evidentemente somos un sector con unas con unos, eh, temporadas de producción muy marcadas al hilo de lo que son las colecciones de moda. Eh, entonces, bueno, no estamos tan afectados... Eh, por los cers como otros sectores que esta figura pues no no, ese tipo de contrato no lo han podido utilizar pero sí que es importante el, sí que sería importante constatar el descenso de jornadas medias trabajadas por esos hijos discontinuos tenemos eh, trabajadores en erte pero sobre todo tenemos muchos trabajadores hijos discontinuos que lamentablemente en el 2020 y en lo que vamos de 2021 han trabajado muchas menos jornadas de las que son habituales ¿no? hace escasos días hablábamos con algunas de las empresas que están pendientes de de que se activen esos pedidos que hablábamos de Estados Unidos y, y bueno pues eh, han tenido que, que enviar o sea, que han tenido que, que utilizar la, el periodo de, de, de desempleo de los fijos discontinuos con preocupación ¿no? entonces yo creo que en nuestro caso hay que mirar no solo a los ERTE, sino también al número de formadas que trabaja una persona que tiene un contrato de fijoso y es importante por, recuperar ese mercado estadoun estadounidense y, sobre todo, que la paralización de los pedidos se reanude y no se convierta en una suspensión de pedidos. Por eso, el lunes ustedes se reunieron con la ministra. El martes hubo Consejo de Ministros. ¿Hubo algún asunto que eh, se abor se ab abordó en el Consejo de Ministros del pasado martes relacionado con ustedes o fruto de bueno, esa reunión? No hemos eh, recibido comunicación en ese sentido en el ministerio. Sí que la ministra, eh, eh, sí que hemos estado en contacto con ellos para trasladarles la, la realidad en estos momentos, ¿no? Porque eh, yo creo que a veces un poco el error ha estado en pensar que, como quedan semanas, todavía no se van a ver las consecuencias, ¿no? Entonces, les hemos trasladado al ministerio un informe de las consecuencias que ya hay hace… Eh, pues el mismo el martes se eh, tenía conocimiento de que una de las empresas que trabajaba para alguno de estos tipos ya ha cerrado y hay gente que bueno, pues, eh, como eran fijos y discontinuos están eh, en desempleo pero con dudas de que puedan volver a incorporarse porque se empresa entrado a liquidación. entonces hemos tratado un informe con esa realidad que es decir que, si, que si los pedidos no se activan hay empresas que van a tener que cerrar en breve. Y con ese informe, que lo trasladamos ayer, eh, bueno, con ese informe, pues, como decía, se van a intensificar ese eh, diálogo eh, con el Gobierno americano. Y dentro del propio Gobierno, pues, la ministra tomó nota de, de analizar esa posible…, eh, el introducir esa disposición transitoria que suspendiera la liquidación de la tasa, que para nosotros sería eh, clave también. Es, es cuestión de, de esperar. Usted ha dicho que ya han cerrado algunas empresas en Elche. ¿Hay muchas empresas que dependen de todavía de ese mercado norteamericano? Bueno, para nosotros el mercado americano es, es importante por dos factores. ¿no? hace bueno, Cuando hablábamos previo al COVID hablábamos de, de, de, de los esfuerzos que estaban haciendo las empresas por diversificar las áreas económicas destino de nuestras exportaciones. El 70% de nuestras exportaciones iba dirigida a la Unión Europea y estaban haciendo esfuerzos importantes. Estados Unidos es el cuarto destino de nuestras exportaciones. Entonces, hay empresas eh, para las que ese mercado era un mercado de crecimiento, como te decían más, más que importante. Y, y además es el mercado que compra el precio medio del parco. Con, ...tenían vistas de que la recuperación en Estados Unidos... ...bueno, ya sabemos cómo va la vacunación en ese país... y ...se esperaba un segundo semestre del año muy positivo, ¿no? Entonces, que eso no se produzca, pues, a nuestras marcas... ...que exportan a ese destino, pues, les afecta les afecta muchísimo, ¿no? Porque tenían expectativas más que positivas... ...y por ahí empezaban a ver un poco las posibilidades... ...de recuperar eh, mercados. Pero, por otro lado, como, como comentabas, pues, están las marcas... ...americanas que tienen que desarrollan aquí sus colecciones... ...que lo llevan haciendo desde hace muchísimos años y que, y que no activan sus pedidos. Eso, pues, eh, en, en la zona de Elce, es cierto que eh, no hay tantas empresas que trabajen para una única marca, con lo cual no se ven tan condicionadas por la paralización de, de un cliente, ¿no? Porque si solo trabajas para un cliente y ese cliente no activa los pedidos, pues estas son las que están en riesgo inminente de cierre. ¿no? Pero sí que hay empresas que trabajan para marcas diversas Y, y, y no solo para marcas americanas, que ya sabemos que pueden estar reteniendo pedidos, sino que además pueden trabajar para multinacionales de moda, en italiano, francés, inglés, para las que el mercado americano sea muy importante y, por lo tanto, estén pensando dónde hacer sus propias colecciones, sus próximas colecciones, ¿no? Porque uh -huh. no vas a fabricar en España una parte y llevarte el que suponga el peso del mercado americano, el 15 o el 20% a otro destino, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay preocupación Eh, hay menos riesgo de, de cierre inmediato eh, que en otras zonas en las que se trabaja para un único cliente, que si ese cliente no activa los pedidos vas a tener que, que cerrar, pero claro que hay preocupación porque estamos hablando de un mercado que en el consumo de moda de… de firmas internacionales pesa mucho. ¿Y hay otros mercados exteriores que eh, como el norteamericano que se vislumbra una recuperación inmediata en este año, en 2021 y no esperada? 2022, como ha señalado, para dar una inyección de, de actividad en nuestras industrias zapateras. Bueno, todos hemos visto como como China ha recuperado cierta medida bastante la vida internacional la normalidad y, evidentemente, pues eso se traslada también al consumo. Como decíamos, estamos constatando que consumo de moda y vida social van muy de la mano. Eh, pero es cierto también que, bueno, China está entre está entre los diez primeros países destino a nuestras exportaciones. China, pues, bueno, pues estamos ahí manteniendo, pero también es cierto que es un mercado muy complicado y que no muchas empresas nuestras tienen penetración en ese mercado, ¿no? Entonces, claro, eh, para nosotros, como, como te he comentado antes, el 70% de nuestras exportaciones son dirigidas, fundamentalmente, en nuestros países vecinos de Unión Europea y, y esa es la recuperación que estamos esperando, ¿no? Lamentablemente, las noticias de la vacunación en, en Unión Europea han ido más lentas, pero, bueno, confiamos en que... Eh, bueno, en los próximos meses se acelere este proceso y bueno, probablemente pues los países del norte de Europa normalmente eh, bueno, pues reaccionan rápido y su economía esperamos que mejore, pero como te decía todavía nos queda un poco ¿no? por ese retraso que estamos viendo en la vacunación de Eh, al margen de lo que se espera del futuro de este sector de la industria hay una inversión en elche importante ustedes la reclamaron que es ese centro internacional de diseño para el calzado que se quiere colocar en el antiguo edificio de correos pero que ahora se ha transformado primero en un centro de tecnologías habilitadoras y ahora en una factory learning ustedes están participando en, en este en, en estas reuniones, hubo una reunión con la consellera de Innovación para concretar qué uso dar a ese centro, que en principio iba a ser de diseño para calzado. Bueno, yo creo que en estas últimas reuniones que se han mantenido ya, ya se viró, ¿no? el objetivo, ya viró el objetivo del proyecto, no es un proyecto eh, para calzado. Y yo creo que en ese sentido bueno pues ya convocaron a la confederación de empresarios valenciana tampoco es un proyecto que por lo que vamos viendo en prensa eh, vaya a centrarse sólo en el tejido industrial de élse sino que es un proyecto de, que, desde que se quiere atender a todos los sectores y en ese sentido se convocó a la confederación de empresarios de valencia es cierto que a Becal no se la no se convocó no, no se nos llamó ¿no? como representantes sectoriales Bueno, eh, parece un proyecto interesante, pero desde luego no es un proyecto específico para el sector, ¿no? Es un proyecto de un, un ámbito multisectorial y un ámbito autonómico, ¿no? No es lo que en origen surgió, pero bueno, parece un proyecto interesante. No lo conocemos, no estamos directamente en esas reuniones. Hemos recibido información a través de la Confederación de Empresarios de la Comunidad Valenciana Pero como te decía pues eh, no, no es un específico para el sector no es para, ustedes, no es para ustedes no es para ustedes pero al margen de lo que pueda ser eh, cómo se siente desde AVECAL? ¿Cómo valoran el que primero les hayan prometido un centro para ustedes y ahora sea otra cosa. Nosotros, eh, ya te digo que cuando se retomaron las conversaciones a lo largo de este año, ya vimos que asumieron el proyecto, se lideró desde la Consejería de Innovación. Nosotros, nuestras conversaciones más directas habían sido con el Ayuntamiento. Eh, con ese giro y liderazgo que se asume desde Innovación, bueno, pues si, si decidieron proye al proyecto una ambición mayor o más amplia. Eh, no, no nos parece nos parece un proyecto interesante, eh, es un proyecto innovador y, bueno, como veíamos, eh, pues puede ser pionero, eh, pero eso no quita que, que en un momento dado se tiene que trabajar con algo del sector, pues tendrá que ser algo distinto, porque aquí podemos nuestras empresas van a poder aprovechar, eh, bueno, pues... Eh, eh, el enfoque de ese proyecto, ¿no? Porque va dicho, vale, muchas veces ha dicho innovación en, en industria y en aprendizaje en industria, pero no es un proyecto específico para el sector, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues nosotros tendremos eh, que es cierto que nosotros ahora tenemos también una oportunidad eh, porque hace escasos días se aprobó en en los costes valencianos la implementación de una mesa en las que se va a estudiar este cuál es la situación del sector y hacia dónde, qué estrategias nos puede apoyar el Gobierno valenciano. Y yo creo que ahí deberíamos poner sobre la mesa qué necesidades tenemos y cómo se nos puede apoyar. Que ya te digo que es un mm -hmm. proyecto interesante, pero no es específico para el sector ni es de apoyo específico para el sector. Bueno, pues al margen de esa mesa sectorial a la que van a convocarles desde el Gobierno del Botánico eh, para el diagnóstico y poder responder a las necesidades del sector, nos gustaría saber cuáles son esas necesidades, porque este sector también eh, afronta una nueva transformación a lo digital. Pues tú tienes una de las claves básicas, ¿no? Es cierto que, que estamos trabajando ya desde, la, desde AVECAL y desde FICE, haciendo un seguimiento de lo, las oportunidades que nos brindarán los fondos Next Generation, Eh, que es algo que, bueno, como patronales debemos hacer, pero luego habrá que aterrizarlo conforme vayamos yendo a las convocatorias, porque lo que las empresas necesitan es, eh, bueno, pues ya estaban trabajando en ello, esa transformación digital de la que tú eh, hablabas, la, una transformación que ya tenían en su hoja de ruta, pero que se ha acelerado en esta situación de pandemia. Encontramos empresas que en estos momentos van a tener más dificultades para invertir y por lo tanto pues habrá que acompañarlas en ese proceso de transformación digital y por supuesto la sostenibilidad, que es algo que también como como ya hemos hablado en otras ocasiones ya tenían sobre la mesa, pero que claro en estos momentos en los que están centrados en su, en su supervivencia, pues bueno, pues esas inversiones hacen más difíciles, ¿no? Entonces hay que trabajar en esas estrategias que les permitan ayudar a dar ese salto. Que uh -huh. y que tengamos un sector del calzado que como siempre eh, de situaciones complicadas ha salido fortalecido. Eh, ahora que todo el mundo habla de la resiliencia yo creo uh -huh. que es algo que viene ya en el ADN de nuestros empresarios y empresarias que salga fortalecido y tengamos un sector que siga siendo un referente internacional y de futuro. Eh, la inversión estaría garantizada con estos fondos europeos a los que ha mencionado pero ¿qué hay de la formación? Ustedes... bueno la formación es clave y en estos fondos europeos bueno la inversión vamos a ver estos fondos europeos cómo se plasman en convocatorias y qué apoyo ofrecen a las empresas porque al final va a ser una parte puede que sea fondo perdido y otra parte va a ser en financiación en condiciones preferentes pero al final la empresa sigue teniendo que invertir no entonces vamos a ver la intensidad de esaslas para que les permita y por supuesto la formación tienen que entrar si hablamos de sostenibilidad habrá que formar a, a los equipos de las empresas también en, en este sentido y si hablamos de transformación digital evidentemente hay que cualificar al personal de las empresas para cometer eh, eh, bueno pues esas nuevas actividades o, sea, o ese nuevo enfoque de la, del trabajo acorde más acorde a los nuevos tiempos ¿no? eso hay que trabajarlo y, y por supuesto Seguir formando en, en lo que son los oficios del sector, ¿no? Ahí como patronal sabes que estamos haciendo un esfuerzo importante desde hace años y, y bueno, que están buscando los apoyos para que la formación sea acorde a lo que las empresas se mandan. Y hace escasos días, pues iniciamos un curso profesional. En el sexto marco, un curso en el que colaboramos con el, el sexto marco y colaboramos contamos con el apoyo económico del ayuntamiento pues para ir formando esa cantera que decimos que es necesaria. ¿no? En estos momentos ese movimiento está un poco paralizado, pero esperamos que se retome cuanto antes y, y que podamos incorporar nuevos trabajadores al sector. ¿Está paralizado? ¿No hay demanda? No, ¿Los jóvenes no se interesan por el sector de la industria del calzado? Bueno, eso es un problema que arrastra la industria en general desde hace años, pero lo que en estos momentos me refería yo, que está más paralizado, es evidentemente, si los pedidos no se activan, pues las empresas pues, no pueden recuperar a los trabajadores. Lógico. Me más a este sentido. Pues, Marian Cano, toda la suerte para un sector que evidentemente ha demostrado que sabe salir de todas las crisis, de todos los cambios. Hay resiliencia en este sector y esperemos eh, que esta crisis eh, de la del COVID pues, eh, lo convierta en una industria zapatera mucho más fortalecida que antes. Gracias, Marian. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. 1.4 Tele radiomarca no esperes a que ocurra.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 con Rosmar y Alonso 9 y 42 minutos de la mañana y nosotros continuamos con más música antes de la siguiente entrevista David Otero ha ayudado al cantante mickey Núñez para lanzar su último videoclip sin noticias de Gur <tose> a no perderme a objetivos en persona busco un espejo para verme ojos, pelos y sin color Mi arrollado por un seá arrollado por un taxi con el agua de la fuente com a limpiar este desastre La misión es Y mientras vas tan sola En este mundo que no es para ti Yo voy tocando las horas Desde Tarraza hasta San Juan de Aspir este diario Por donde no te he buscado Brasil M'verú, recullme no sé este món que se ven tan Chocar los labios es un beso, es así como lo llaman. Y si hay algo más que eso, acaban juntos en la cama. Eso es lo que me extraña. Y mientras yo tan solo, en este mundo que no para mí, de diario por donde no te voy a dar válido para ni seguro recorrí medio mundo para tú no sé lugar donde diablos te escondes pago, tú, este mundo que es verde y azul no noticias de mí. al sentirte sola y a veces creo que son mis historias no quieres que busque que estás mejor sola mi arte es mi mar este mundo que es de ver y azul me dejó sin oficias de ti este mundo que es de azul me dejó sin oficias de ti Na na na na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 Seguimos avanzando en el programa La Bluieta, son las 9 y 47 minutos de la mañana y les contamos que desde que comenzó esta pandemia 70.000 personas han muerto en España por el COVID, de las que 32.000 han sido residentes y el 70% del total de estas muertes han sido de personas mayores de 65 años. Esta crisis ha sacado a la luz las carencias del sistema de residencias en España y por ello no es de extrañar que se haya creado la primera plataforma estatal para reclamar al Gobierno más recursos y otro modelo para la atención y el cuidado de nuestros mayores en residencias. El Che no ha sido una isla, por desgracia, y ha sufrido las mismas carencias de otros geriátricos donde el coronavirus ha golpeado fuertemente. Pues bien, para hablar de estas reivindicaciones y de la situación actual de las residencias en elche contamos con Esther Pascual, secretaria de la Asociación por la Dignidad Social, ...y el bienestar de los mayores en residencias. Muy buenos días, Esther. María, ¿qué tal? Bien, eh, la situación... En, hemos comentado el número de, de muertes, hemos comentado que evidentemente de la forma en que ha golpeado esta crisis pues nos ha dejado o ha puesto de manifiesto la necesidad de cambiar ese modelo de residencias en España y por eso no nos extraña que se haya creado la primera plataforma estatal para reclamar al gobierno más recursos y otro modelo para la atención. Sabemos que el Cheño es una isla, que por desgracia hemos visto cómo nos ha golpeado el coronavirus y cómo ha sacado las carencias de los geriátricos y por eso queremos saber si Abbar va a unirse a esta plataforma estatal que se acaba de crear. Sí, por supuesto. A ver, en la Comunidad Valenciana es que eh, no estamos muy organizados a nivel de, de asociaciones de, de lucha por la mejora de las residencias. De hecho, eh, solo estamos nosotros, Abad, y otra en la, en la provincia de Alicante también, que es Abad Domusbib, que se creó por cómo golpeó también la pandemia allí y el COVID a las residencias de Abad Domusbib y Alcoy y Concentaina. Entonces, fue precisamente esta asociación que se puso en contacto con nosotros la semana pasada, Para, para invitarnos porque hay otras comunidades autónomas que están más organizadas desde antes incluso del COVID eh, de, de muchos más años, pues como Galicia Cataluña, Madrid entonces esto ya es imparable Rosmar y eh, nos tenemos que unir todos porque no hay vuelta atrás eh, consideramos que es un momento por decirlo de alguna manera dulce para dar residencias porque con el COVID ha salido, han salido a la luz todos los déficits Y además de, de, de unirnos a la plataforma estatal, hemos creado una coordinadora de la Comunidad Valenciana que se va a presentar el martes 25 de mayo, eh, donde estamos estas dos asociaciones y también familiares individuales de otras residencias de, de las otras dos provincias. Porque también queremos que la Comunidad Valenciana esté fuerte y organizada para, para mejorar todo aquello que ha salido a la luz. Bien, eh, antes que nada, ¿cómo se encuentran el, en estos momentos los geriátricos de Elche? ¿Cuál es la situación? ¿La vacunación ha not se ha notado? Eh, ¿Cómo hemos protegido a los mayores con la vacuna? Sí, sí que se ha notado. Eh, ahora mismo estamos en, con contagios cero en todas las residencias. Eh, y lo único, pues sí que es cierto que, que han fallecido es, es en este último tiempo... Eh, residentes que estaban mucho más deteriorados por las secuelas del COVID. Eh, piensa que ya no, o sea, esas muertes ya no se computan como COVID, pero claro, el COVID les ha dejado secuelas irreparables. Bueno, la primera, mi madre, eh, tiene secuelas que ya nunca va a recuperar. O sea, mi madre, la, yo la última vez que la vi fue en noviembre, que me autorizaron una salida al dentista, que era inaplazable. Y, y mi madre ya no tiene nada que ver con la persona que era en noviembre, o sea, después de pasar el COVID, porque en Altaviz, como sabes, se contagiaron 98 de 106, y mi madre ya no va a volver atrás, o sea, tiene secuelas a todos los niveles que no ha recuperado y mi madre pues sigue viva, pero hay gente que no. Pues en Altaviz, por ejemplo, hace un par de semanas murieron tres o cuatro, la, eh, la semana pasada murieron dos, También, pues porque son personas mayores, estamos hablando de, un, de una franja de población más mayor, pero evidentemente las escuelas que les han dejado, pues han empeorado su salud. Y ahora, eh, ¿cuáles son los pasos que está dando, por, vamos a hablar del gobierno autonómico, para mejorar uh -huh. eh, el, el sistema de atención en todas las residencias valencianas, incluidas las de Nosotros estamos molestos con el gobierno autonómico no nos gusta no nos gusta la legislación que ha que ha establecido desde el 8 de abril para las residencias creemos que, que tiene déficit y que no ha escuchado a los familiares eh, creemos que por ejemplo cuando una persona viene de casa con las dos dosis de la vacuna y que va a ingresar por primera vez no se le debería aislar eh, y ese aislamiento se ha mantenido Eh, ...lo volvimos a reclamar y lo han vuelto a, a confirmar que, que así es... ...no tiene sentido Rosmari porque se autorizan salidas eh, de todos... ...de los residentes con sus familiares, a comer a casa... ...incluso puedes intentar llevártelos a dormir... ...si la dirección del centro te lo te lo autoriza incluso hasta tres días... ...y esas personas cuando vuelven no tienen PC, <coughs> perdón, PCR ni, ni aislamiento... ...y sin embargo... Estas otras personas por el hecho de ingresar por primera vez y venir de casa sí que se les aissla esos aislamientos son muy duros y creemos que no que no toca una cosa es una vigilancia activa si apareciera algún síntoma pero creemos que no y luego una de las cosas que más nos molesta de, de, de la actuación de generalita es que no se les no se supervisa la, la la aplicación de los protocolos en las residencias hay residencias por ejemplo como la de por de aú en en Valencia, que, por ejemplo, no están no, no, no están permitiendo visitar los fines de semana. Es una legislación muy abierta. Eh, entonces, eh, los fines de semana cuando los familiares más pueden sacar a sus familiares a pasear. Y no se está permitiendo. Entonces, no puedes dejar tanto margen de, de decisión a los directores, ni puedes dejar de controlar que se estén cumpliendo los protocolos. Han estado mucho tiempo encerrados y necesitan ver a sus familias. Igual que no tiene sentido que los que no pueden salir y se entre a la residencia solo... Eh, Tiene que ser con distancia, dos metros y con pantalla, cuando seguramente esas personas que no pueden salir que están, pero son los que más necesitan el contacto y las visitas. Uh -huh. Entonces, hay una diferencia en cuanto a frecuencia de visitas. Si el sacas fuera a pasear, así entras a la residencia. Uh -huh. Hay muchísimos deficientes. Entonces, Generalitat aún no se ha reunido. Ahora, cuando el 25 de mayo nos, constituya, nos constituyamos como coordinadora de la Comunidad Valenciana, eh, tanto a... Bueno, todas las, todas las personas que te he comentado que nos vamos a unir, junto con nuestras dos asociaciones. Eh, eh, queremos pedir una reunión con generalita, Generalitat. Creemos mm, eh, que no ha estado del todo a la altura. Tenemos quejas interpuestas a dirección territorial, por ejemplo, de Alicante. Mm, y ahora nos ha llegado una resolución en las que nos dicen que lamentan no habernos podido contestar antes. Y que, por favor, les digamos, de todas las quejas que hemos puesto, qué cosas siguen vigentes ahora. ¿Sacamos a, a los muertos de, del cementerio? O sea, ahora nos contestan a las cosas que, que planteábamos cuando el brote estaba en apogeo y creíamos que nos estaban siguiendo los pasos que se tenían que seguir con las PCR. Mm, creemos que esta crisis ha superado al Gobierno autonómico, es verdad que ha superado a nivel mundial, nos ha superado a todos porque era algo inesperado, pero necesitamos y confiamos en que Generalitar se reúna con esta coordinadora que vamos ahora a crear, ...con las asociaciones, que de respuesta a muchísimas de las fechas que hay interpuestas... ...en la residencia Vistasol 5 de Alicante han ocurrido cosas increíbles... ...y hay familiares que han denunciado lo que ha ocurrido y Sanidad no les ha contestado aún... Mm, eh, ...no están bien las cosas, los no Rosmarín, mm, falta que de verdad aprendamos de esto que ha ocurrido... ...y que Generalitat, de verdad, nos escuche, nos responda, igual que la justicia y los parlamentos no han entrado en la, o sea no han entrado en las residencias desde la plataforma y, y si si visteis ayer un poco el manifiesto y las cosas del decálogo que que se que se expuso en la presentación de la plataforma estatal pedimos que por favor que eh, entren al fondo eh, que queramos todavía mucho por investigar de lo que ha ocurrido y pedimos por favor que jueces fiscales secretarios judiciales de verdad que eh, Eh, se interesan por los derechos de las personas mayores y lo que ha ocurrido porque creemos que no que, que no sea que, que no se ha entrado como se debería en el che hay alguna denuncia judicial que se haya podido se ha, que se haya interpuesto o que se haya admitido a trámite pues creemos que sí que hay una admitida a trámite y creemos que que la jueza lo va a acumular a las diferentes denuncias interpuestas y eh, Pero bueno, está todavía en fase inicial y todavía no podemos decir nada más, pero sí que sí que creemos que, que va a ir adelante. ¿Cuál va a ser el final? No no lo sabemos. Hay pero más... hay diferentes denuncias que se interpusieron desde diferentes colectivos, uno de ellos fuimos la asociación por los derechos de residentes de ancianos en residencias, pero también hay más hay más colectivos en el que se unieron. Y no sabemos si al final la jueza lo va a acumular, pero sí que sí que hay algo metido a al trámite y veremos el curso como cómo sigue y cómo se desarrolla. Al margen de eh, el, el, el desarrollo de ese proceso judicial en estos momentos con el cero uh -huh. de contagios en la en los geriátricos siguen estando las mismas deficiencias que antes de la pandemia. Claro, es que hay deficiencias que, que, por eso comentaba lo de que los parlamentos tienen que entrar en las residencias, hay deficiencias que son estructurales del sistema porque son las ratios que hay establecidas por ley. Entonces, por ejemplo, los déficits de personal siguen porque, claro, es que en España tenemos unas cantidades de personal insuficientes, o sea, no puede haber una persona eh, para 10 o 12 Nosotros desde desde la plataforma estatal eh, pedimos... Unos, unas cuatro personas, es que son personas con mmm, con muchísimos déficits a todos los niveles cognitivos, de movilidad. Entonces, mira, las plantillas de personal, por ejemplo, se tienen que revisar. Generalitat Valenciana, por ejemplo, nos pide, eh, nos pide tiempo. Pero es que desde la, desde esta plataforma estatal lo que queremos es que también se unifiquen en toda España. Eh, que Porque ahora hay algunas diferencias entre comunidades. Queremos que haya una ratio eh, decente. Y que, y que haya un, un, un gerocultor o una usidad por cada cuatro personas, porque es que con las ratios actuales no pueden estar bien atendidos. Necesitamos que, la, que que sean de calidad y con dignidad los cuidados, no que estén los trabajadores agobiados que no llevan y los ancianos no, no debidamente atendidos. Luego, la atención médica. Pues pedimos que haya, por ejemplo, en las residencias los fines de semana, hay muy poquitos enfermeros, Y no hay médico, ni, ni tampoco de noche. Esa es otra otra demanda de la, de la plataforma. Igual que el tema de la polimedicación, que no se les medique demasiado. Las infecciones repetitivas que también vienen por ese decidir de personal, por esa atención médica, que es ahora mismo insuficiente. Muchísimas más inspecciones y controles de calidad de servicios. Esa es otra de las demandas. Es que esto ya es imparable, o sea Ahora ha salido a la luz y no vamos a parar. O sea, no vamos a dejar de ser pesados y no vamos a callarnos. Entonces, desde hace lustros, desde hace muchísimo o sea, esto se está reclamando y no se cambia. ¿Cuánto caso nos van a hacer? Pues no lo sé, porque depende de los políticos y depende también de la sociedad. Pedimos también que, por favor, la sociedad nos ayude, a que no seamos solo las asociaciones que, que nos ayuden en esta lucha, porque eh, nuestros ancianos tienen que estar bien, es que todos vamos a ir a la residencia. Nadie sabemos el día de mañana si vamos a tener que acabar en una residencia y todo eso yo creo que es una responsabilidad social la que tenemos. Y bueno, al margen también pues o sea, es que esas todas esas carencias siguen, o sea, el déficit de plazas, eh, el hecho de que el 73% estén en titularidad eh, de las plazas sean de titularidad privada, que se deje de hacer negocio, que las residencias sean más pequeñitas, que no superen las 60 plazas. Es que son tantas cosas. Bueno, eh, ustedes Las quieren... que necesitamos cambiar, claro, y que eh... nos dejen de, es, formar parte de los consejos de usuarios de la residencia a los familiares. ¿Tú crees que por ejemplo mi madre con un Alzheimer avanzado y con todas las cueras que tiene, ella puede reclamar, porque ahora mismo solo pueden estar presentes los residentes? ¿Puede reclamar alguna mejora en la residencia si ni siquiera sabe lo que ha comido? O sea, no puede reclamarlo, o sea, los familiares, debemos también estar en los consejos de usuarios, necesitamos representar porque por eso, o sea, el Código Civil nos establece que los familiares mm, somos responsables de la salud de nuestros mayores y de cualquier eh, familiar que, que tenga cualquier problema de salud o económico cercano por eso tenemos que, o sea, si de verdad quieren que salvaguardemos la salud de nuestros familiares ingresados en residencias, nos tienen que dejar hablar nos tienen que dejar participar porque ellos no pueden expresarlo porque mm, la mayoría tienen demencia no, ellos no pueden participar en, en esos foros afortunadamente hay algunos que participan hay algunos que participan eh, de los que están mejor, pero también tenemos que representar a ese otro sector que tiene demencias y que no puede expresarse. Bien, pues la noticia positiva es lo que acaba de darnos, cero contagios en las residencias ilicitanas. Otra noticia importante es que ustedes ya, como asociación, se están coordinando con otras asociaciones valencianas y también eh, del país, con esa creación de esa plataforma estatal para cambiar ya en Elche, en la Comunidad Valenciana y en este país, el modelo de atención de las residencias. si usted acaba de explicarnos las reivindicaciones y cómo eh, se va a realizar ese debate, porque supongo que, que será pronto, el, cuando se tenga que abrir por parte de los, eh, de los responsables de las administraciones para cambiar eh, la gestión de los geriátricos y evitar que se suceda Eh, pues episodios como los dramáticos, como los que hemos vivido y se han denunciado en este país y también aquí en el CHE. Esther Pascual, secretaria de la Asociación por la Dignidad y el Bienestar de las Personas Mayores en Residencias, muchas gracias por eh, informarnos de cómo está la situación actual en nuestras residencias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Rosmari, por dar voz a esas personas mayores y Y hacer noticia a esto que es tan importante. Bueno. 101.4 Telehelp Radio Marca. Un nuevo frontal con parrilla negro brillante, una nueva mirada con faros full LED. pantalla táctil de 26 cm, una mayor seguridad con Line Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga, un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross. Lo tiene todo desde 15.900 € con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.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 Inmozon.com La forma más rápida y segura para vender tu casa La Glorieta con Rosmar y Alonso Pasan 4 minutos de las 10 de la mañana y tenemos ya una temperatura de 20 grados y medio, según la estación meteorológica de Telet. En unos minutos iniciaremos la ronda de noticias con el repaso de las previsiones informativas de las noticias más destacadas de las últimas 24 horas y también daremos, evidentemente, la crónica deportiva y la información del tiempo con Vicente Bordonado. Y después inmediatamente vendrá el Rincón Gastronómico con Manoli Guilaber y Nieves Gil, la propietaria del Fogón Ilifitano que celebra esos 25 años de trabajo de historia en esta ciudad. Nosotros hemos comenzado la glorieta a las 9 de la mañana, aquí en el 101.4 de Teleelche Radio Marca, hablando de esa Junta Local de Seguridad, de ese dispositivo especial de seguridad que a las 12 del mediodía el alcalde pues va a dar pinceladas junto al concejal de seguridad y los responsables de Policía Nacional y Local van a presentar, van a dar detalles de ese dispositivo porque es importante... Ya lo señaló ayer el presidente del Consell Es importante reforzar la vigilancia En todos los municipios turísticos De cara a este primer fin de semana Sin cierre perimetral Hay evidentemente que proteger a la población Y evitar los contagios Y que los visitantes sepan que aquí hay Otras restricciones que quizá no haya En sus comunidades autónomas Pero que hay que cumplir Como por ejemplo el toque de queda Que es a las 12 de la noche Nos explicarán ese dispositivo especial, intentaremos darlo o bien en la ronda de noticias o a la una, aquí en nuestro espacio informativo con Marta García y Ana López. También hemos eh, hablado con la presidenta de Abecal y de FIC, Cano... por esa reunión mantenida esta misma semana con la ministra de Industria del Calzado, eh, con la industria de eh, con la ministra de Industria sobre el calzado y sobre la urgencia y necesidad ...de dar certidumbre... ...a los empresarios para que... ...la paralización de los pedidos... ...al mercado norteamericano... ...pues no se convierta en una suspensión... ...y se reactiven... ...porque ya hay empresas... ...que están cerrando, sobre todo aquellas que dependen... ...y que fabrican para las marcas norteamericanas... ...y es que se necesita del gobierno de España... ...que se suspenda esa amenaza... ...de incrementar los aranceles en un 25% de las exportaciones del producto del calzado español al mercado norteamericano. Y hemos continuado, acabamos de terminar con la Secretaría de la Asociación por la Dignidad y el Bienestar de las Personas Mayores en Residencias, Esther Pascual, quien nos ha comentado que se ha creado una plataforma estatal que se van a coordinar con otros colectivos a nivel también autonómico y estatal para reclamar al gobierno del Botánic y al gobierno de Sánchez un nuevo modelo, una nueva gestión para mejorar pues eh, todos eh, el sistema residencial en este país, de residencias en este país debido a las muchas carencias que se han puesto de manifiesto durante esta crisis de la pandemia. Y bien, antes de continuar con el contenido, también hay que decirles que seguimos disfrutando de la música y ahora vamos a escuchar en clave de jazz a esta banda Avalon Jazz Band con el Through Running Wood Running wild, I've lost control I'm running wild, I'm mighty bold I'm feeling gay, reckless too Mind all the time and never blew Always going I don't know where And always saying I don't care Don't love nobody It's not worthwhile I'm all alone I'm is going i don't know where you know what saying i don't care don't love nobody it's not worth why i'm all alone i'm running wild i'm all alone i'm running wild i'm all alone i'm, all alone, I'm running wild tele els radio marca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 Y entre vez y vez, es van llegir bellísimas historias. Él le va a regalar el libro y ella le va a donar una rosa y li va a ver. que siempre te recuerdes de mí. Del 23 de abril al 15 de maíz, comprar a Ells té premio. Aconseguéis el rascas en los comercios asociados. 700 premios están esperando. Rechidoría de Comercio del Ayuntamiento de Elch.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 Tele Elche Radio Marca 101.4 La radio de Elche La glorieta con Rosmar y Alonso Y continuamos con más música con la voz en la voz eh, de Estados Unidos la de Frank Sinatra Bésame. Thing. It's the April rose that only grows in the early spring. Love is nature's way of giving, a reason to be living. A golden crown That makes a man a king Born On a high and windy hill In the morning with two lovers' days kissed and the world stood still, then your fingers touched my silent heart and taught it how to sing, yes, true love, so many splendors. Fas sol i vas al parc. T'emportes una botella d'aigua de plàstic. La recicles en el contenidor groc. I aquesta botella es transforma en la tovallola d'algú que va a la platja. S'emporta una botella i la recicla. I aquesta botella es transforma en la tovallola... Quan recicles, formes part d'un món una... que no para de girar. Recicla més. Millor. Sempre. Ecoembes. Generalitat Valenciana. Tot ja una veu.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 Alicante 205 La Glorieta con Rosmar y Alonso 10 y 18 minutos de la mañana y antes de la ronda de noticias, vamos con más música, con el último de Sergio Dalma Solo para ti Solo para ti el cual corfor me mando este misil y chocavio so para ti y pedas la vida lo hago solo para ti, solo para ti, que sabes cómo soy, lo poco que yo tengo, te lo doy, solo Es mi cadena. Lo mejor de mi vida lo hago solo por ti. Si no sukeras no tendrías más la vida que vivir. Fins demà! 101.4, Tele-Elx, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues cuando son las 10 y 23 minutos de la mañana, solo tenemos para nosotros a Salva Canpello. Con él con... Bueno. comenzamos la ronda de noticias. Salva, muy buenos días. ya así no puedo empezar, Rosmar. Sergio Dalma, te gusta, ¿no? Sí, pero además con todas las que me de decir. Bueno, lo importante, vamos a avisar a los conductores sí. lo primero de todo porque hoy hay varios cortes de tráfico y puede haber cierto caos circulatorio porque no solamente hay una, sino hasta cinco zonas, cinco calles que están ahora mismo cortadas al tráfico. La primera, la que más habrán notado los que estén trabajando en el polígono industrial de Carrús es que está cortada ahora mismo, la Ronda Valdeusho, porque allí se está eh, realizando unas labores de Fresado en la rotonda de Valduxo con Aosías Marques, justo la rotonda de los Búsquitos del Agua, para que nos hagamos una idea. También está cortada al tráfico en la calle Blas Valero, entre General Cosido y Las Cibañas, también por labores de asfaltado. También se está asfaltando la calle de la Comunidad Valenciana, entre Lepanto y Reina Victoria. Y este, dentro de un ratito nos avisa la policía, que también se va a cortar en la calle Azteco, concretamente entre Reina Victoria y Maestro Serrano. Vaya, pues va a ser difícil circular. Es muy importante eh, que hayas comenzado advirtiendo a quienes estén en estos momentos circulando, conduciendo por eh, la ciudad. Eh, Salva, esto es en cuanto a los cortes de tráfico, pero tenemos otra previsión y es un dispositivo especial de seguridad que lo van a reforzar de cara a este primer fin de semana sin cierre perimetral. Exactamente. Saben que la Comunidad Valenciana tiene los mejores datos de COVID de toda la, de todas las regiones, no solamente de España, sino de Europa. El sí, si concretamente, tiene solamente 31 casos cada 100.000 habitantes. El fin de semana pasado, el primero sí, ese toque de queda el domingo, retrasados de la noche, pues todo eso se saldó con apenas nueve positivos. Una cifra muy buena que han destacado tanto de Salud Pública como desde las autoridades, desde el Ayuntamiento. Y se quiere que se siga manteniendo así. Y parte del éxito de que tengamos datos tan bajos es que se están cumpliendo las medidas de seguridad. No hay fiestas en las casas, no hay aglomeraciones en las playas, no hay, en definitiva, pues gente que se esté saltando eh, las normas básicas que estamos teniendo de uso de mascarilla, distancia social y reuniones. Es por ello que se quiere que se siga manteniendo y se va a poner un dispositivo especial pensando sobre todo que este va a ser el primer fin de semana que están abiertas las fronteras de la Comunidad Valenciana... ...y por tanto, pueden ya venir eh, pues cualquier persona... ...que tenga que una segunda residencia... ...Santa Pola, Arenales, el Altec, la Marina... ...de esa forma, la policía local va a desplegar un gran control... ...no se va a limitar la movilidad... ...no se va a preguntar a nadie de dónde es, obviamente... ...así que también se pide que no se criminalice... ...a los que vengan de Madrid... ...pero sí que se va a llevar mucho cuidado... ...de que se respeten los aforos... ...que se lleve la mascarilla siempre... ...que el, la hostería cierre a las once y media... ...y haya toque de queda a partir de las 12 ...sobre todo la gente que viene de otras comunidades autónomas... ...donde no hay toque de queda, pues este pan aquí... ...sí que lo hay... ...y sinceramente, <ríe> y a nivel personal... ...estamos ya viendo eh, varias historias de Instagram... ...o de Twitter de, de madrileños... O, ...o de otras comunidades de Castilla-La Mancha... ...que ya están preparando las maletas para venir aquí... ...no hay que asustarse... Pero sí que hay que tener un control y eso es lo que hoy se va a presentar. Bien, esto es en cuanto al dispositivo especial de seguridad. Tenemos más previsiones. Eh, supongo que es, eh, la agenda es muy apretada, Salva. Porque si estás tú y no está es Marga García, ¿dónde tenemos a Marga? ¿Dónde, ¿Dónde la has mandado? Bueno, la agenda está muy apretada, sobre todo por lo que va a ocurrir dentro de media hora. Hasta entonces, Marga, pues en este momento está, efectivamente <ríe> no estará escuchando porque está de camino. ...a la Plaza de la Paradora... ...donde se están instalando... ...esos nuevos contenedores... ...de la nueva contratada de limpieza... ...que saben que se van a renovar... ...los contenedores que conocemos... ...para bajar la basura... Eh, ...los contenedores orgánicos... ...no hay instalación de ese quinto contenedor... ...sino la los contenedores normales de basura... Eh, ...orgánica normal... ...se van a, a reemplazar... ...y se va a empezar por el de Carrus... ...concretamente por la Plaza de la Paradora... ...así que allí mismo está el Concejal... ...ahora mismo presentado... ...y decimos que va a ser hoy... ...un día de mucha intensidad... Sobre todo porque a las 11 de la mañana vamos a tener tres puntos de información candente y tres puntos de información importante el primero es eh, el como decías como decíamos antes esa presentación junto con los responsables de la policía local y nacional de ese dispositivo de seguridad que ya hemos adelantado el segundo va a ser eh, en el partido popular porque eh, han anunciado una rueda de prensa con un tema de relevancia ...dicen, con repercusión importantísima, si nos la han anunciado... ...en la que no solamente va a participar Pablo Ruz... Que es, eh, ...quien es el presidente del Partido Popular del TES... ...sino también Pablo Montesinos... ...que es el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular a nivel nacional... ...el tema, por lo que nos han convocado... ...dicen que es eh, información relevante sobre gestión municipal y todo tres días después de que José Navarro centra las dudas sobre una contratación con el Colegio Virgen de la Luz en el que la empresa adjudicataria eh, pues tiene como empleado como colaborador al hermano de la gestión de, la de gestión tributaria. El alcalde incluso salió a defender el proceso de tramitación por parte de los técnicos y, y la transparencia con la que se ha hecho. Pero José Navarro ya nos decía eh, el otro día que esa denuncia iba a ser la primera de muchas. Sí. Bueno, pues veremos qué es lo que va a ocurrir hoy, porque a las eh, 11 de la mañana, Pablo Ruz, junto con el presidente del Partido Popular, junto con el vicesecretario uh -huh. de Comunicación del Partido Popular, junto con Pablo Montesinos, va a comparecer. Sí. Y a la misma hora, que uh -huh. eh, tenemos al alcalde hablando con la policía y a Pablo Ruz con eh, Montesinos, medios? a la misma hora <ríe> tenemos otro punto de información candente, esperadísimo desde hace año y medio, ...en el Estadio Martínez Valero... ...porque por primera vez va a hablar... ...para los medios locales... ...Bragarnik, el propietario del club... ...Nelche Club de Fútbol... ...se va a presentar año y medio después... ...y cuando el Eche tiene una situación complicada... ...en lo deportivo... ...no en lo económico, si sí en lo deportivo... ...pues el nuevo dueño... ...que ya no está nuevo, pero bueno... ...si sí desconocido... ...para la afición ilicitana... ...se va a presentar, como decimos... ...en una rueda de prensa... ...ya calificada de histórica y que ahora Paco Gómez nos eh, especificará mejor. Pues salva muchísimas gracias porque has dado pie a lo siguiente, a la crónica deportiva. salva gracias por ese repaso de la actualidad. Hasta luego. Hola buenos días tras su derrota durísima contra el alavés y la victoria anoche del huesca y aún falta por saber lo que va a hacer hoy el Valladolid el Elche Club de fútbol se acerca cada vez más al abismo del descenso a segunda división ayer el huesca de pacheta paradojas del destino el que no quiso bragarni ha sacado del último puesto al conjunto ostense y lleva camino de salvarlo de conseguir eh, mantenerse en la élite venció el atleético Bilbao por un gol a cero y el huesca suma hora 33 puntos, que es el que marca la zona de permanencia. Por tanto, el Elche ahora mismo, ya falta de que esta tarde juegue el Valladolid, estaría ya a 3 puntos de la permanencia, que virtualmente serían 4, ya que con el Huesca el Elche tiene el gol a verás perdido. Por tanto, 4 puntos de la permanencia y faltan tan solo 6 por disputarse. Podría incluso ser matemática... Eh, la O en este caso el descenso el próximo domingo en el Ramón de Carranza. Paradojas también del destino. Ayer el Elche descendió hace cuatro años a segunda división B. Hoy por cierto comparecerá en rueda de prensa Cristian Bragarnich, el propietario del Elche Club de Fútbol, un año y medio después. Se supone que para hablar de presente y sobre todo de futuro, de sus planes de futuro que pasan por seguir a pesar del virtual descenso al mando de la entidad para intentar, pues entre otras cosas, conseguir la construcción de una ciudad deportiva pero antes hacerse con los terrenos. También podría anunciar que se ha ejecutado la cláusula de Lucas Bollé. El futbolista llegó cedido del Torino y el Elche podría haber pagado en torno a los 2 millones de euros al club italiano para hacerse con sus servicios, lo que sin duda sería una buena noticia y un buen fichaje para la próxima temporada. Por cierto, eh, que finalmente va a haber público en la última jornada, solo en los estadios donde la incidencia del COVID está muy controlado, como es la comunidad valenciana Por tanto, el Martínez Valero podría albergar público en el último partido de Liga frente al Atleti de Bilbao. Eso sí, máximo 5.000 espectadores. Podría ser triste porque supondría, en principio, la despedida del equipo de Primera División. Todo lo contaremos, sobre todo con las palabras de Braga Arnich, al filo de la 1.20 en el en Punta. Hasta luego. 101.4 Teleelche Radio Marca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 Pues son las 10 y 33 minutos de la mañana y con esta sintonía iniciamos nuestro rincón gastronómico con Manoli Guilaver, quien la tenemos ya preparada, al igual que Nieves Gil, la propietaria del Fogón y Licitano, que sigue celebrando esos 25 años de trabajo y de historia aquí en Eche. Muy buenos días a las dos. Buenos días. Buenos días, Buenos días. Y ahora os enfoco. Muy bien siempre que bueno ya casa. estáis en pantalla nieves en manoli buenos hoy, días de nuevo hoy ¿Qué menú nos vais a traer? ¿Qué tema nos vas a traer? Pues sabes eh, que con Nieves siempre hablamos de temas muy interesantes porque aparte de ser la propietaria de la cadena de establecimientos de gastronomía para llevar el fogón ilicitano, es nuestra experta en nutrición y en alimentación saludable. Nieves, buenos días de nuevo. Buenos días. bueno y Nieves es una persona además que no solamente hace ejercicio sino que lo inculca también entre sus trabajadores que se los lleva que lo sé yo que he participado algo alguna vez se los lleva a andar por el río con un preparador físico, el, el deporte lo tiene muy presente, eh, como no podía ser de otra manera, porque si hablamos de alimentación Madre saludable, mía. tenemos que hablar de ejercicio. El siguiente paso será llevarse a los clientes también. <risa> bueno, a mí ya me ha llevado alguna vez. <risa> un buen ingrediente el Desde luego físico. que sí, pero Nieves, cuando se hace ejercicio, la alimentación, y especialmente ahora en verano, que no te deshidratamos más, hay que tener una alimentación si se hace de ejercicio específica o, o por lo menos fijarnos mucho en eh, algunas eh, cuestiones muy importantes, ¿no? Claro, claro, es así. Ahora lo que más necesidad tenemos es de, de líquido, porque nos deshidratamos con mucha facilidad. Fíjate que aquí pasamos del invierno de repente casi a Siempre. temperaturas de verano, aquí la primavera entre tiempo como que no existe. Efectivamente. Entonces, lo más importante en este momento es eh, estar bien hidratado, estar bien hidratados y descansar bien porque es otra de las cosas que le damos poca importancia al sueño que importante es efectivamente, además si sí, tenemos más actividad el, el hecho de tener más horas de luz al día nos incita pues a, a estar más activos durante más horas no entonces claro, eh, consumimos más energía y desde luego eh, tomamos eh, consumimos más líquido y son los dos aportes fundamentales para eh, poder estar sanos eh, el otro día me preguntó, me preguntó una, una madre que tiene la embarazada y que le gusta mucho hacer ejercicio que por cierto acaba de dar a luz en este momento y me preguntaba me decía es que eh, mi hija se va a, se va a andar se hace 8 kilómetros está a punto de dar a luz eso es bueno eso es malo y yo creo sí. que es bueno no eso es genial eso es genial eso está muy bien eh, va a facilitar todo Todo en, cuando llega el momento del parto pues sus condiciones físicas van a estar mucho van a ser mejores y desde luego le va a facilitar pues ese ese ratito que tenemos que pasar no <risa> eh, y la recuperación lo que más se nota es la recuperación yo os puedo decir que yo estuve hasta los siete meses y medio practicando deporte no ejercicio, porque deporte. vamos a vamos a distinguir Exacto. entre lo que es hacer ejercicio o practicar deporte. Es lo que yo hago, deporte es otra cosa. El deporte requiere una disciplina y unas eh, y seguir unas pautas determinadas si realmente queremos estar bien y no resentirnos. Pero el ejercicio es muy sano, es apto para todos y por supuesto que una embarazada eh, hasta el final puede estar practicando ejercicio y si es andar, andar, nadar Todo eso va a hacer que, que tenga unas condiciones eh, mucho mejores que físicas. Que coja menos peso también. coge menos peso y luego la recuperación. Yo os puedo decir que yo me recuperé rapidísimo. O sea, en, en, en muy poquito tiempo estaba mmm, como estaba antes, incluso mejor, ¿no? Y además, bueno, estuve dando pecho también. Con lo cual, sufres un desgaste, pero que cuando tú tienes una vida sana y unas eh, una forma de, de vivir saludable... Eh, bueno, todo viene de cara uh -huh. pero claro, si cualquier persona se tiene que cuidar especialmente cuando hace ejercicio o deporte, una embarazada claro. más todavía, si sí, tiene que tener cuidado sobre todo eh, a la hora de, bueno, pues que no haya ningún gesto dentro de ese ejercicio ni eh, que pueda ponerle ningún riesgo, tiene que estar muy cómoda, no debe de llevar ropa ajustada, tiene que llevar ropa ancha cómoda, y no eh, efectivamente y es que el cuerpo te va a diciendo en cada momento eh, lo que necesita, yo te digo, yo estuve hasta los 7 meses y medio, ya tenía una barriga inmensa y ya el cuerpo me iba diciendo que que menos, efectivamente, ya en vez de correr andas, en vez de hacer, eh, no, sudas, no sudas tanto, descansaba más, por supuesto. Por supuesto, descansaba más porque si no, sí que te puede, puede resultar perjudicial, ¿no? Es que todas embarazadas siempre tienen sueño. Yo creo que es que el cuerpo te lo pide es, te y lo pide porque lo necesita, ¿no? Entonces, si respetas todo eso, por supuesto que además es, es muy recomendable que una mujer embarazada eh, esté activa. Que escucha su cuerpo en todo momento y que, bueno, que una persona embarazada no es una persona enferma. Exacto, y que cuide especialmente su alimentación, ¿no? La alimentación ¿no? es fundamental, fundamental. Las embarazadas, eh, si no tienen problemas previos, ni tienen ningún tipo de, pues, de alergias o de intolerancias o de... Eh, ...alguna patología que eh, tengan que restringir alimentos... ...la alimentación de una mujer embarazada... ...debe ser seguir con su, su alimentación habitual... ...pero tiene que tener en cuenta la proteína fundamental... ...porque cuando avanza el embarazo empieza a caer el hierro... Uh -huh. ...entonces es fundamental tener un aporte de hierro... Eh, ...por encima de lo que normalmente solemos tener... ...el hierro y el calcio son fundamentales, con lo cual eh, una dieta vegana en un embarazo no es nada recomendable porque puede tener muchas carencias si se lleva hay que hacerla bajo estricto control médico uh -huh. y, y bueno, y eso, y sobre todo pues tomar eh, alimentos que nos proporcionen hierro, proteína calcio porque es lo que más vamos a necesitar porque vamos a tener mucho desgaste y a lo mejor pues en, en cuanto a energía pues bajar un poquito los hidratos de carbono para que eh, el cuerpo esté siga gastando en forma esté bien no coja no acumule peso mucha verdura verde por lo tanto eh, pescado para coger buenas, claro. eh, buenas proteínas preferiblemente antes que carne uh -huh. pescado Y legumbre legumbre no debe de ser muy abundante porque la legumbre ya sabemos que intestinalmente pues puede generar molestias si aparte ya el embarazo eh, pues las produce por, por por el mismo hecho no de cuando va creciendo, pues eh, pero también es importante, no hay que, por qué renunciar a ella, quizá tomarlas en puré, por ejemplo, yo tomaba en puré uh -huh. y son muy buenas y luego, como tú has dicho, todo lo verde. Lo verde es esencial, ¿por qué? Porque nos asegura que nuestro cuerpo... Eh, no pierda ese hierro que estamos dándole con, con, con los productos proteicos. Por eso hablábamos hace algunas semanas de la importancia de los colores de claro, de los vegetales son y, las, y los productos de la tierra, que ¿Sí? nos, no tienen un color porque sí, lo tienen no. también como un indicativo de las propiedades que aportan a, a nuestra salud. Ya que hablabas de, de veganos antes, eh, los veganos que hacen deporte, ¿qué tipo de, de cuidados tienen que tener? Esenciales porque claro. tienen que suplir las proteínas de alguna manera, esas vitaminas que son tan necesarias como la B12. Exacto. Eh, como decíamos antes, di distinguimos entre hacer ejercicio y practicar un deporte. Hacer ejercicio, que tenemos que hacer? Pues en procurar estar bien hidratados. Con estar bien hidratados y luego tomar un, un aporte de proteína suficiente para que nosotros notemos que nuestro cuerpo está fuerte, tampoco hace falta cambiar la dieta así de forma drástica. Un deportista tiene que tener una dieta adecuada y personalizada. Y si encima lleva una dieta vegana, eso ya es lo más de lo más. Está muy de moda, además. Conocemos a grandes deportistas que eh, están son son veganos. Uh -huh. ¿Qué pasa? Pues que la dieta vegana aporta muchísimo beneficios. ¿Conoces alguno? Por ejemplo, en tenistas está... Eh, Venus, eh, Williams y esta Jokovic que son uh -huh. deportistas muy y luego también hay algunos ahora mismo no, no recuerdo pero sí que cada vez más eh, muchos ciclistas también ¿por qué? porque la dieta vegana también tiene muchos beneficios pero claro, hay que hacerlo con mucho Sana conocimiento, es, desde luego, pero Exacto, sabiendo pero sabiendo y siguiendo unas y siguiendo los de un si encima tienes un, un desgaste Eh, a nivel físico tan alto como es lo son los deportistas eh, tanto amateur como profesionales pues eso ya tiene que ser adecuado no puede faltarte vitamina B, B12 Claro, en la, esos casos ya de grandes claro. a, de deportistas tienen que tener en su equipo un nutricionista deportivo Igual aquí que preparador aquí hemos, está, aquí hemos tenido últimamente a nuestro Vicente que es el ¿Sí? nutricionista deportivo del club de fútbol que nos hablaba claro. bueno de la importancia que es que hoy en día ya en cualquier eh, equipo, cualquier deportista eh, mediano y ya no hablamos de grandes estrellas, ya tienen ese equipo un nutricionista deportivo porque va a depender muchísimo Exacto. su rendimiento, el evitar lesiones... Y bueno, yo el dar el dar la talla en sus en sus competiciones, en la alimentación claro. es importantísimo para ellos. Fíjate ello. que en el fogón tenemos nuestro pues qui nuestra dietista, sí, una sí, dietista. ¿Por qué? Porque es cultura de empresa, es filosofía nuestra y es cerrar ese círculo en que tú y yo siempre hemos hablado de la, una sana alimentación, practicar ejercicio y un buen descanso. Entonces, qué mejor que rodearte de profesionales que cuiden de ti, que cuiden de las personas, de, de tu equipo, de las personas que están contigo. Con lo cual yo desde luego eh, 100% deberíamos de tener conciencia de, de estas cosas y no hacerla de forma arbitraria o, no sé, consultando muchas veces, pues, no sé, entras en internet y ves páginas, ves dietas rarísimas. No hay dietas... que hacer caso No, no, por favor, no, no, no hagáis eso. Nos ¿no? pensamos que internet es la Biblia y no lo es. No, no, es, internet es para entretenerte en Exacto. esas cosas, pero nada más. Eh, decíamos la importancia que tiene En, en un deportista eh, No solo de élite Y en un deportista ya que se dedique profesionalmente El contar no. con un nutricionista deportivo claro. Y como tú decías es también muy importante En una empresa donde claro. Se alimentan eh, tus clientes Importantísimo también además Cuando defendéis eh, tanto La alimentación saludable que tenéis en vuestro equipo una claro. dietista que equilibra los menús y los platos. Hablando Exacto. de menús y de platos, ¿qué nos recomiendas ahora ya que va haciendo calor, que vamos de cara al fin de semana, que nos apetece pensar en ya que comer? Que, por cierto, esto no tiene nada que ver con la alimentación saludable, pero el sábado me permitió un capricho en el fogón y me fui a por una lasaña. ¡Ay, qué buena estaba, por Dios! Sí. Una lasaña de ternera con una bechamel super suave con su queso me permitió sí. un capricho los dos días en el fogón. Es una lasaña riquísima? artesana, ¿a que ah, se buenísima. nota. Se nota sí. cuando las cosas están hechas He por personas, Natural, claro. todo muy claro sí. bien preparado, estaba muy buena, de ¿eh? verdad. Claro que sí. Pero en fin, eso, me lo permito de vez en cuando. Sí, Ahora sí. los platos saludables. Mira, <risa> hoy por ejemplo, tenemos uno que gusta muchísimo y que cuando hay, pues la verdad es que se agota muy rápido, que es la hamburguesa de avena y zanahoria. Ah, ¡Qué rico! Fijaros qué formato tan chulo, tan atractivo, y para un plato eh, que es vegano, y además con el pan bio. Porque uh -huh. intentamos siempre cer ir cerrando ese círculo, ¿no? Hasta que la dais ya con el pan y con todo. Eh, exacto, sí, sí, sí, la hamburguesa va, pues es una comida. Uh -huh. Un almuerzo perfecto, muy sano, es energético, es bio y eh, vegano o sea que respeta todos esos parámetros y además eh, cualquier persona Eh, exacto para cualquier persona. ¿Que no te falta ser vegano para comerte un plato Efecti vegano? ahí está. Un vegano no se puede comer un chuletón, pero nosotros sí comemos. Exacto, entonces cualquier, cualquier plato persona, vegano. quiero decir con esto que está riquísimo, hasta a los niños les encanta porque es suave uh -huh. y sienta muy bien. Lo que lo que más notas es lo bien que sienta. Uh -huh. Entonces, claro, muchas de, veces ¿lo han dicho de zanahoria y avena. Avena y zanahoria es la hamburguesa. Qué sí. buena combinación. Efectivamente. Y luego lleva sus verduritas, la ensalada, la ensalada completa con su lechuga, su tomate, ya te digo, hemos buscado un pan adecuado, lo que es un pan bio, eh, para completar, eh, esa comida se completa. Eh, muchas veces en las tiendas nos encontramos, bueno, pues que muchas personas dicen, hombre, yo esto le pondría esto, le... vamos a ver. Primero, intentamos que sea nutricionalmente equilibrado los platos, mm -hmm. hay otros que por fuerza no lo van a ser tanto como la lasaña que acabas de comentar <risa> <risa> eh, ¿qué priorizamos nosotros en el fogón? la calidad del producto el mayor gasto que tenemos nosotros es en producto y en personal son nuestras dos partidas más grandes uh -huh. entonces eh, procuramos que esas dos partidas eh, sean pues lo que nosotros por lo que nosotros se nos reconoce en el mercado ¿no? entonces eh, trabajamos muy bien todos esos productos y siempre intentando ofrecerlo a un precio bueno, no, mejor. Porque Aceptible. efectivamente, para que la mayor cantidad de personas pueda acceder a ellos, la cocina tiene formación y pueden hacer platos, bueno, espectaculares. Pero ¿qué pasa? ¿Quién podría permitirse eso? Pues cuatro. Entonces nosotros queremos hacer ese estilo de alimentación nuestra, sostenible, con productos del campo de Elche, con productos de cercanía, queremos hacerlo para que la, mayor, la mayoría de las personas puedan disfrutarlo. Entonces siempre mantenemos platos en un equilibrio entre lo que es la calidad de lo que te vas a comer y su precio. Desde luego me apetece muchísimo probar esa hamburguesa vegana. Y ya una, un último apunte, en Nieves, porque sí. anteayer os reunisteis la asociación de hostelería de Elche, de la que eres vicepresidenta, con el alcalde. Sí. es una reunión. ¿Nos puedes contar algo? Bueno, la verdad es que sí, que solicitamos la reunión y, como siempre, pues el equipo de gobierno la organizó. ...y estuvimos pues hablando de las nuevas medidas que tenemos... ...de cómo se va haciendo eh, esta desescalada... ...y sobre todo cómo se va a promocionar la hostelería aquí en Elche... Eh, ...queremos hacer campañas, tenemos un producto buenísimo... ...y entonces queremos trabajar por supuesto con, con las instituciones... ...con el Ayuntamiento de Elche para promover nuestra, nuestra tierra... ...nuestro campo y que la hostelería vaya levantando cabeza... ...porque la verdad es que hay que ver... Que, que De verdad que hay personas que son héroes. ¿eh? Esos héroes cotidianos que tenemos al lado que casi no nos damos cuenta, pues yo durante estos meses he conocido un montón. Y bueno, es una satisfacción pues ver que vamos a, a poder ir caminando en sintonía. También es verdad que queremos que todo esto no quede en reuniones, en palabras y que vaya saliendo adelante, que todo quede un esfuerzo de trabajo conjunto para eh, lograr los objetivos. Un aplauso a los héroes, pero ¿qué le dirías a los villanos? A los que Madre no hacen caso de nada sí. ya los que hemos visto imágenes tan lamentables llenando las calles sin ninguna sí. protección y poniéndonos a todos en peligro. Sí, sí, esto es un poco, eh, pues eso, yo lo veo casi como un residuo de la mala gestión que se ha estado haciendo y de que haya personas que confundan la libertad con el libertinaje. O sea, no tiene nada que ver, no existe la libertad sin responsabilidad. Y vamos a ver si vamos entendiendo esto, eso es escandaloso. Y los que los que más nos escandalizamos somos los hosteleros, que tanto hemos estado sufriendo. Entonces vemos eso y decimos, vamos a ver, no, no, por favor... La verdad es que creo que aquí en la comunidad valenciana nos estamos portando muy Aquí bastante bien. bien. Muy bien. Y los datos lo están diciendo uh -huh. también. Los datos lo están reflejando. Por lo tanto, las medidas funcionan. Es lo que tenemos. ¿Eh? Podemos estar más de acuerdo, menos con unas medidas, con otras. Pero bueno, es lo que tenemos. Van funcionando. Pues si es que estamos a punto ya. Si es que no nos queda ya nada. Vamos a aguantar un poquito más, que llevamos mucho cuestas y eh, estoy segura de que este verano lo vamos a disfrutar mejor, pero hay que recordar que el virus sigue estando ahí, no se ha ido. Pues con ese mensaje nos quedamos y ojalá no volvamos a ver esas imágenes el eh, próximo fin de semana. Gracias nieves, gracias al Fuego de Liricitano como siempre. Gracias a vosotras.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 Pues después del rincón gastronómico nosotros eh, tenemos que poner el punto final no a la, al programa La Glorita sino a esa ronda de noticias que nos habíamos quedado pendientes de ver eh, cuáles son las previsiones meteorológicas y por eso tenemos que dar paso a nuestro hombre del tiempo a Vicente Bordonado El Tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado colaboran Autofima Hyundai la vaquería del Camp de Elch, y picadinas.es Muy buen día. La situación de Poniente sigue garantizando la estabilidad atmosférica y para el fin de semana llegará una cresta de aire sahariano que nos va a dejar temperaturas en torno a los 30 grados. Durante esta madrugada paso de abundante neumosidad, de viento de Poniente que nos ha dejado temperaturas que en la ciudad, en la estación meteorológica del Telaest, no han bajado de los 19 grados. Durante buena parte de la noche temperaturas por encima de los 21 22 grados. En Ferriol una mínima de 18 y en pedanías del sur del Candaex como Derramador o Matola, 14-15 grados respectivamente. En Santa Pola la temperatura no bajaba de los 20 grados. Para esta mañana, primeras horas, paso de abundante nubosidad, tendencia a cielos poco nubosos despejados, viento flojo de poniente, por la tarde ambiente soleado, aunque en el último tramo llegarán algunos intervalos de nubosidad de tipo medio. Temperaturas similares a las de ayer, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 26-27 grados, en el sur del Camp de alcanzaremos los 28-29 grados. Mañana viernes continuará el ambiente soleado con cielos prácticos despejados por la mañana viento moderado de noroeste rachas en torno a los 40 kilómetros por hora, continuarán las temperaturas alcanzando valores que van a rondar los 27 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de los 18 grados y para el fin de semana una dorsal anticiclónica nos va a aportar una cresta de aire sacradiano una masa de aire tropical continental desde el norte del continente africano y esto se va a traducir en un fin de semana anticiclónico con predominio de cielos despejados, apenas veremos intervalos puntuales de nubosidad y temperaturas que incluso podrían superar los 29-30 grados, sin embargo a partir del lunes entrará el viento de componente marítima, retrocede un poco la masa de aire cálido y esto va a provocar un descenso de las temperaturas para el lunes no pasaremos de los 25 grados hasta luego 101.4 del Elci Radio Marca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 Charlotte. Mm -hmm.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Ahora sí, hemos llegado al final del programa La Glorieta de este jueves 13 de mayo en el que hemos abordado la reunión que mantuvo la presidenta de la patronal zapatera valenciana y española, Marian Cano el pasado lunes con la ministra de Industria. También hemos abordado la nueva plataforma estatal que se ha creado para cambiar el modelo de las residencias en este país tras las carencias que se han puesto de manifiesto por la pandemia. Y hemos terminado con ese rincón gastronómico y en la ronda de noticias hemos abordado los temas de actualidad. Hay varios frentes abiertos, muchas calles cortadas, así que mucha atención a los contactos conductores, la Junta de Seguridad, de la que se va a presentar los detalles, eh, hoy mismo ese dispositivo especial de seguridad que se va a poner en marcha para que todos los que vengan a partir de este fin de semana, tras eh, el levantamiento del cierre perimetral a la Comunidad Valenciana, cumplan las eh, restricciones, como el toque de queda, que sí lo hay en la Comunidad Valenciana y que es a partir de las 12 de la noche. Y también tenemos otro punto informativo en el Estadio, Martínez Valero, Por primera vez eh, ha convocado rueda de prensa el propietario del Elche Club de Fútbol. Todas estas noticias se las contaremos a la una del mediodía. Ahora nos vamos con un souvenir, el que nos trae la banda de jazz a balón. Con ella ponemos el punto final y damos la bienvenida al programa de Rosa Lucas. Entre amigos. Hasta mañana. Je vous retrouve dans mon cœur Et vous faites refleurir rir Tous mes rêves de bonheur Je me souviens des soirs de danse Joues contre joues Des rendez-vous de nos vacances Quand nous faisions les fous Souvenirs, souvenirs De nos beaux jours de l'été Quand nous partions cueillir